Ahora sí, eh, bueno, Aritz, ya ten tenemos a nuestro lado a José Antonio Vázquez, uno de los organizadores de la vigésimo novena edición del, eh, del cross popular Lanceluce, bueno, de la vigésimo novena y de todas las que le han precedido, ¿no? Porque lleva un, un montón de años, según José Antonio. Según eh, Verdi. Bueno, eh, esta es la vigésimo novena eh, edición de, de un cross que... Que lleva más de 30 años eh, arraigado en, en nuestro pueblo eh, Cuéntanos un poco, por situarnos eh, De qué estamos hablando eh, Los orígenes de, de, esta, de esta carrera ¿Por qué se llama Cross Lanceluce eh, ¿Por qué lleva tantos años entre nosotras y nosotros? Cuéntanos un poco eh, Buenos días Bueno, te comento La carrera pues, empezó hace 30 años Y empezó pues, en, la de, en, el, en la plaza de Lanceluce En el Parque Lanceluce ¿Eh? En la primera carrera se disputó ahí, las carreras se hacían antes allá, o sea, la salida, la meta, con los kilos pequeños, corrían alrededor. Pero bueno, poco a poco, pues esto vamos creciendo y al final, pues se comentó pues, que la gente decía que correr por dentro de Berriozar también es bonito, que siempre hacíamos la carrera, eh, paseo, eh, paseo, perdón, el plaza, lance luces y subir al público, un monte y bajar al mismo sitio, y la gente, pues. No, de, ...nos comentaban comentarios y pues, pues... Sí, que lo que se pretendía era... Eh, ...traer un poco al centro de, de Berriozar la, la carrera... ...para que fuese eh, quizás más, más vistosa, ¿no? Sí, sí, más vistosa... ...porque al final, pues corres por Berriozar... ...ahora es mejor forma para correr... ...tenemos un paseo bonito, paseo a Sola, ...hacemos la salida y la llegada de los kilos ahí... ...los mayores... ...luego pasa por el centro importante de Berriozar... Y luego vuelve a la carrera típica de Lanceluce, que es Militares, Público, Artica y Vuelta, Perreras. Y de medida que ahí, pues se acaba. Es un poco más larga, son, creo que son tres kilómetros más. Uh -huh. Pero bueno, la gente lo agradece, lo agradece bastante bien. Uh -huh. eh, ¿Tú cuántos años llevas en la organización, José Antonio? Creo que ya son unos cuantos eh, años a las espaldas, ¿no? Sí, nosotros, por lo que te voy a decir cuando empezamos, nosotros empezamos... Eh, bueno, empezamos. La volvimos a hacer nosotros después de cuatro años que estuvo parada. No sé, el motivo todo el mundo sabe cuál es. Entonces nosotros nos comentaron que querían recuperar otra vez la carrera a Lanceluce y nos, nos pareció bien interesante y decidimos cogerla y empezar. Ajá. Al cuarto año, que por lo se ve, la cogimos y desde entonces hasta ahora. Ajá. Ahí estamos. Eh, esta carrera popular eh, Cross Lanceluce, Cross Popular la Lanceluce, como eh, pues se, ha llama, eh, eh, se viene llamando todos los años, ahora tiene un apellido, un apellido eh, que es me eh, Memorial Antonio Vázquez, que eh, bueno, pues, eh, ha sido durante muchísimos años también eh, una parte importante de, de la organización de este cross. ¿no? Sí, era, era mi padre. Eh, importante, sí, era, se movía mucho, pues, buscaba a la gente que le ayudaba por pues, sus equipos de fútbol chicas o fubitos chicos que le venía a ayudar a hacer recorridos iba a pasear con ellos, se encargaba un poco del tema de, de con el ayuntamiento pues si a colocar las vallas y todo eh, hacía casi todo ahí en Ajá. tema de pues, recorrido, lo marcaba, tenía todos los puntos importantes. Y luego ya nosotros, pues nosotros hacíamos el resto, buscar publicidad, buscar los premios para los chavales, para los mayores, eh, eh, las vallas para colocarlas bien en las llegadas salida, bueno, un montón de cosas hicimos nosotros. Ajá. José Antonio, tradicionalmente esta carrera se viene celebrando el tercer domingo de, de mayo, pero este año ha habido una intentona de, de cambiar la, la fecha. Esta pregunta no te la esperabas, ¿no? Esta no la esperabas. Ha habido una intentona eh, de, de cambiar la fecha porque quizás se ve que, que igual es el momento de, bueno, pues de pensar en, en ubicar la carrera más próxima al, al, al día de Berriozar o, o así. Bueno, ¿esta iniciativa va a seguir con, con fuerza para otros años? Bueno, sí, mira, hemos intentado este año pues, que el día de Berriozar pues, haya otra actividad importante en Berriozar. Lo malo que pues, al final... Pues, Es, es muy precip precip precipitada Precipiado. precipitada y para no salga todo mal pues hemos decidido este año mantenerla este, este año así uh -huh. el tercer después de la media matón que coincide con el solchel pero el año que viene vamos a intentar y si la organizarla bien para que no molestemos a los dos calderetes para el tema de la salida de los gigantes este año hemos adelantado la carrera una hora para así si este año funciona bien para el año siguiente la eso ¿Por qué hacemos esto? Porque para que nos ayude la gente, más colectivos, pues más. Este año vienen los talos, el eh, grupo de talos, a hacer la chistorrada y la panceta, con el cual el dinero va a ser para lo de los minusválidos de discapacidad funcional. Uh -huh. eh, va a haber una, una exhibición de Zumba, que viene en julio, el monitor de, de Berrizar, antes de la carrera general. Eh, vamos a tener un grupillo de 10 12 11 chavalicas de, de, para dar masajes a los corredores después de la carrera, entonces eso, participa, todo el mundo que venga a correr, son chicas guapas, ¿eh? <ríe> y algún chico también. Entonces vienen a dar todo esto y entonces vamos a hacer más ambiente, más cosas, entonces el cross solo en sí, al final, yo creo que algún día se morirá otra vez, porque al final solo el cross, todo lo que queremos es que no se muera, entonces una de las intenciones era, pues el día de berreozar, meterla ahí fuerte, una actividad fuerte, Pero intentando que no. Pero bueno, el año que viene lo intentaremos con dos o tres meses. Uh -huh. Y a, para el tema del calderete. Más importante por el tema del calderete. Que como estamos en la zona de los calderetes, uh -huh. pues al final. Sí, poner la, el cross en otro punto ubicado, al final no, no es interesante. Interesante es la plaza, es ahí donde empezamos en el, en el centro de, de Berrezar eh, bueno, hay otras experiencias cercanas como, como en Barañain, de esto podrá hablarme mucho mejor eh, mi compañera Garasi eh, por la parte que, que le toca eh, otras experiencias, como decía, que, que sí que el, eh, la carrera popular está integrada dentro de, del día fuerte de, del pueblo, de, de Barañain en este caso, y que bueno, está funcionando muy bien, si no me equivoco, ¿no, Garasi? Eh, sí, bueno, tiene una muy buena aceptación como decías, eh, está integrado en el Día del Barañengo Goguna <coughs> Y organizado por, por la Jaiba Torde y con ayuda de algunos atletas de Barañáin. Este año ya se ha formado un grupo de atletas popular en Barañáin y ahora son ellos, juntos con la Jaiba Torde, quienes están llevando el tema adelante. Sí. Uh -huh. Pues que podría ser interesante también de, de cada año venideros eh, pues poder tra eh, trasladar el, el Cross Lanceluce al día de Berliozar, no sí. sí, porque sería eh, bonito, uh -huh. porque tú imagínate, la gente corre la carrera a la mañana pronto y luego se va a los calderetes y a la noche sale a gusto uh -huh. y además si la hacemos el domingo ese día pues más porque la gente va a salir y va a ser un poco difícil que vengan a correr uh -huh. Bueno José Antonio, si te parece vamos a hincarle el diente a esta 29 edición del, del Cross Lanceluce y vamos a dar un poco eh, de información general de las novedades que, que nos traéis alguna pincelada ya, ya nos has dado, eh, una de las novedades importantes de este año es que hay una colaboración especial eh, con la asociación eh, Acodizna, cuéntanos un poco eh, eh, Para qué trabaja Esta asociación y, y por qué habéis decidido Destinar parte de, de la recaudación Sí, mira, te comento Esto ha salido por varios Corredores y gente De la piscina de Berriozar Que nos comentaron de, a, Que había chicos con discapacidad Funcional, que Ajá. hacen deporte En Berriozar, natación Y alguna actividad más que puedan hacer ellos Y nos comentaron a ver si podíamos echarles una mano para sacar algo de, de beneficio, bueno, de dinero, para ayudarles a, a las familias para el tema de instalación. Uh -huh. eh, nos pareció bien. Eh, lo hemos hecho muy rápido, pero creo que va bastante bien. Lo malo que para el año que viene intentaremos hacer con tres meses de antelación para hablar con la asociación Acodigna, eh, Fundación Os eh, Indurain, que vendrá a ayudarnos, que este año no podía venir porque era, tiene otro, otro compromiso. Eh, también hemos hablado con Mikel Enchu, ...que iba a venir a hacer una par de canciones que tiene para esta gente minusválido ...porque tiene un amigo minusválido ...y no podía venir porque tiene una actuación en México... ...pero el año que viene pues igual... ...ha dicho que nos vendría a ayudar, lo que sea... Uh -huh. ...importante estas cosas... ...y L L Xavi es el responsable de la piscina de Berrizal... ...que tiene pues... ...tiene a Carla, tiene a Marcos, para par de chavalicos... Eh, ...y entonces hemos hablado con ellos y les parece bien pues... echarles una mano a las familias... ...porque al final es un gasto muy importante... Y hablamos con la piscina y hemos quedado, pues eso, lo, todo lo que saquemos este año, la venta de chistorra, panceta y, pues un poco así, para empezar, porque nos ha pillado el toro un poquito pues vamos a recaudarlo y a, hablamos con la piscina, con los salsa para el tema de tener un dinero ahí, económico, para ayudar a esas familias, pues si vale la inscripción o algo, pues... Algo le vendría bien para los chavales. Y van a venir que los chavalicos y le vamos a hacer un homenaje allá en la, en la salida de Meta a las once y media, uh -huh. que viene el presidente también para entregar unas medallitas unas camisetas, un lote de regalo para los críos y a ver si se ponen todos contentos. Uh -huh. eh, las inscripciones se pueden realizar desde ya de manera eh, anticipada, ¿no? Sí, se hace en la eh, página de busky eh, perdón, ya me iba a decir yo la verdad, enricrosa.com <risa> uh <-huh. risa> Que es la, persona, el, la empresa que se encarga de las inscripciones y del cronometraje en Berriozal. Una cosa muy importante es que este año van a hacer una prueba y vamos a hacer con la carrera con chip. Ajá. Con chip. Que ajá. nos dejan, pues, ya sabes, por los años que llevamos, nos van a hacer una oferta y nos han dejado este año con el chip. Vamos a probar qué tal se funciona. Porque todos los años, al final, siempre algún corredor nos lo comemos ajá, ajá. y siempre pasa algo. Entonces, bueno. Bueno, claro. la verdad es que, perdona, ahora es un, eh, un segundito, nada ¿no? más que quería aportar que, que todas las carreras, eh, ya sean populares o que entren dentro de, de las competiciones, eh, pues eh, se van apuntando a esto de la tecnología y el chip pues, eh, facilita bastante las cosas, sobre todo a los cronometradores y, y demás, ¿no? Sin más, eh, eso es lo que quería apuntar, ¿no? Yo nada, quería preguntar, puesto que, que ya están las, las inscripciones abiertas, a ver si el mismo día de, del Cross se puede uno apuntar. Estos que, que van a última hora y con esa intención de correr. Sí, bueno, te comento cómo funciona Berriozá, para que sepáis todos lo que hacen todo lo mismo todos ellos. La gente de verdad, pues se han apuntado muy poquitos en Erriclosa, más gente de fuera. No sé si habrá 30 personas, 40 todavía. Creo que acaba mañana la inscripción por internet. Y el día de la carrera, voy pues, a hablar con muchos corredores, dicen, primero voy a ver el, el tiempo, me asumo por la ventana... Y me bajo a apuntar. Y muchos van a venir a pagar 10 euros, que pues dicen que por 3 euros, al final como es dinero para la actividad, es una carrera popular de verdad, pues no les importa pagar 3 euros. Por eso esperan siempre todos al último día y luego aquí 100 personas apuntándose, corriendo, que no llegan a la carrera ya verás, ya verás es domingo. Eh, bueno, el, el atletismo en Berrezar eh, está de enhorabuena, vamos a decir, porque eh, bueno, desde que se creó el club de, de atletismo del de, de Berrezar, que el carte A, eh, bueno, pues las categorías inferiores, sobre todo, eh, se han visto, bueno, pues que tienen otro ambiente y tienen más participantes y además participantes como, como la talla de Maite González, que este año ha ganado todo lo que se ponía por delante, ¿no? Quiero decir, esto eh, para el Cross Lanceluce también eh, bueno, pues un, un punto a favor, ¿no? Sí, sí, eh, de que empezó la BKE de atletismo, el eh, los críos han... por eso ponemos el domingo, porque los sábados ellos tienen carrera siempre, uh -huh. y el sábado creo que tienen una, entonces sí. ha aumentado lo de los críos, es importante esto también comentarlo eh, vienen todos los de Berriozar, corren uh -huh. y luego pues vienen sus amigos de otros clubes y, y vienen a competir Bien. Lo importante también es que los críos pequeñicos, con sus papás, atletismo, que son de verdad muchos, pues corran con ellos. Es, ponemos la, la edad de pues, 2007-2008, pero vienen a correr de 2006, de, perdón, 2009-2010, con cuatro mm. añitos, corren mm -hmm. con ellos para, hacer una, para empezar ya el deporte en Berroza y no nos, nos, los apuntamos igual, ¿eh? aquí todos los periodos que quieran correr, bienvenidos sean detalle tienen para todo y que por 3 euros lo van a pasar un día perfecto y yo creo que va a hacer un buen tiempo. Uh -huh. Hablemos de, del recorrido, José Antonio si te parece, dos recorridos di, eh, distintos, eh, se diferencia en base a, a bueno, pues a, a, al, al sexo, eh, chicos o hombres tienen un recorrido mayor que el de, el de chicas, eh, cuéntanos un poco Pues te comento, eh, hay dos recorridos, uno de chicos que es el, que hacen hasta kilómetro 4, que es en la subida del público, y luego unos siguen por el monte y otros bajan por el nuevo camino que hizo el ayuntamiento para que los kilos del público bajaran al colegio. Uh -huh. Entonces Antes era por, por el lavadero, carretera general. Entonces hemos aprovechado y de medio que bajen por la carretera las chicas, pues empezamos a empezar a bajar por el camino, pasa por las escuelas y llega al paseo, a la subida del puente de madera, uh -huh. llega ahí, entonces hemos hecho esto. ¿Por qué hacemos las chicas menos? Porque casi todas son populares. Quiero decir, tampoco viene, pues vendada, igual viene Maite o alguna carrera que el año suele venir alguna vez, pero casi todas son, son veteranas, quiero decir que... Uh -huh. senior este año creo que correrá más gente, de verdad. Porque las cadetes del año pasado Juniors ya son mayores, las Juniors entran dentro de la categoría, entonces yo por eso lo hacemos más pequeño para que les salen más ameno. Uh -huh. eh, este Cross Lanceluce la, tiene como eh, bueno pues personajes ya muy marcados que año tras año eh, corren, algunos que solamente corren una vez al año, que es que en esta ocasión, y otros que corren todos los años. Me estoy acordando ahora de, de Fructuoso de Miguel, que no falta nunca la cita. Y que, y que, bueno, no por ser el corredor más veterano, eh, bueno, pues llega bastante antes que, que alguno que otro que, que se apunta a esto de correr de manera popular y, oye, que está muy bien, pero que, que se le nota que no entrena, ¿no? Y, y de Miguel, pues es una persona que, que entrena, vamos, semana sí, semana también, ¿no? Sí, sí, además se entrena, se va a pasear el monte todos los fines de semana, hace buenas, buenas andadas. Y de Miguel Frutuoso, pues yo le agradezco mucho de parte mía y se va muy bien con mi padre. Y mi padre lo animaba todos los años para que corriera. Y yo creo que este año va a volver a correr. Uh -huh. Y pues espero que siga muchos años, porque la gente joven así corre. Porque los mayores corremos todos, pero los jovencitos... <risa> Ay, que, con dolores y todo pero bueno, que espero que colar todo bueno pues eh, Aritz eh, a primera hora de la mañana cuando se ha enterado que, que venías la verdad es que nos ha agradecido porque Aritz también es uno de los que, de los que participa, ya lleva unos cuantos años participando y, y bueno nos consta que lleva ya tiempo también entrenando, pues vamos a, a estar ahí atentas y atentos a, lo, a los tiempos que, que hacen. José Antonio el otro día eh, cuando eh, concertamos esta entrevista te comentaba que este año por parte de de guskiplaza.net que es quien eh, bueno, pues, eh, da cobertura a, a la información de esta carrera también. Eh, vamos a plantear una, una iniciativa nueva, eh, que es eh, seguir la, la, las personas que están en la, en la línea de llegada van a poder seguir el resto de la carrera en directo, o casi en directo, a través de, de fotografías mandadas eh, vía WhatsApp. Eh, ¿Cómo valoráis desde la organización esta iniciativa? Hombre, bueno, el, el otro día estuve comentando a mis compañeros que Y a todo el mundo les parece muy bien <coughs> Perdón Les parece bastante bien eh, Más bonito sería en directo <ríe> Carrera en directo ahí con cámaras de vídeo como la, como la tele, como hacen todos los corredores Pero bueno, es verlo es una carrera popular un, un gran esfuerzo por el cruz de plaza Que algún año ya les hemos hecho un homenaje a ellos Porque las fotos que hacen El vídeo, el trabajo que se pegan en, en el recorrido y todo eso Pues eso se agradece se agradece la voluntariedad que tienen ellos, un, son muy voluntarios, y lo hacemos en aquel año, se lo dedicamos a ellos un año, y a nosotros nos parece buena idea, y si podemos mejorar las cosas y echar una mano entre todos, porque habría que ser... Pues si sí, la gente se entera, ¿sabes? No, por walkie, ha pasado, Cheverría minuto, Cristóbal, y nadie sabe nada. Entonces tú haces la foto en qué zona está, la gente del pueblo sabemos qué zona es cada sitio, y dice, mira, ya ha llegado al pueblo, ya ha llegado no sé qué. Entonces es importante, es importante que es la carrera vaya creciendo en sí y esas cosas mejor todavía. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, José Antonio Vázquez, eh, desearte que tengáis toda la suerte del mundo para esta nueva edición de, del, del Cross Popular Lanceluce, que el tiempo nos acompañe eh, a todas y a todos y nada, a ti eh, desearte, eh, agradecerte que nos hayas acompañado estos minutos y que nos hayas dedicado tu tiempo para traernos de primera mano toda la información de esta edición de la Carrera Popular Lanceluce. Esquerricas, eh, Gracias y aún a todos.